...gacetilla municipal y precisamente fue el doctor Caputo el que brindó alguna precisión pero como ayer por ahí algunos se sorprendieron, nos sorprendimos con, con el tweet de, del intendente que decía los 14 días, vamos a preguntar a los que saben porque si no este, estamos hablando <ríe> y, y de esto la verdad que este, nos, apenas están hoy los médicos y todos resolviendo muchos misterios de todo este COVID-19 que ha sido tan nuevo que mire si vamos a hablar nosotros eh, ¿Cómo va doctor Caputo? Buenos días Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, este, muchos nos sorprendimos con ese, con ese tweet y vamos directamente a la, a la pregunta. ¿Cómo, cómo es, cómo dan los, lo, lo, las altas, doctor, de, de quienes han tenido COVID o han transitado la, la enfermedad, o el virus? No, el tema es que por ahí el tweet fue oh, creó un poquito de confusión, claro. fue un poquito mal interpretado. Es decir, lo que yo creo que quiso expresar el intendente fue que los pacientes asintomáticos que son ambulatorios, es decir, que están en su casa y nunca tuvieron ningún tipo de, de sintomatología, se le da el alta a los 14 días eh, sin ningún tipo de PCR. Y, y eso es un poco nosotros seguimos eh, los protocolos que vienen de, de, de provincia y de nación. Y somos un poquito más prudentes todavía porque provincia y nación a los 14 días a los 10 días ya lo consideran de alta. Ajá. Sin pcr Estamos hablando de un tipo de paciente específico. ¿no? Claro, es que, siempre teníamos este, por ahí en la cabeza, doctor, eso del doble negativo. Pues en el, eh, supongas va, entonces por ahí a... nos sorprendimos, ¿no? No, el doble negativo cuando vos tenés un paciente internado sí. con sintomatología, nosotros a los 14 días y luego de 72 horas sin síntomas le hacemos una PCR. Si da negativa a las 24 horas le hacemos la otra ese sí necesita eh, necesita eh, esas dos PCR negativas. Claro. Consideramos que la carga viral de un paciente con sintomatología que estuvo internado, que que por ahí estuvo complicado con insuficiencia respiratoria, con fiebre y, y otra otra tipo de sintomatología que produce el virus es diferente a uno que no tuvo ningún tipo de, de síntoma. Ah, ¿no? ahí está, ahí está la, la situación. Ahí está la confusión. Claro, ¿no? Porque claro. esto es difícil a veces explicarlo, porque son muchas aristas. Nosotros también hay otra arista que uno no maneja. Por ejemplo, si eh, nosotros tenemos una persona que es asintomática y es una persona esencial, es decir, es un médico, un penitenciario, un personal de salud, eh, un personal que trabaja en un en un asilo de, de ancianos, en un hogar de ancianos y demás, eh, nosotros también le vamos a hacer la PCR para, para sacar cualquier tipo de dudas. Claro. No el, el el, la, ¿La PCR cuál es? El, el, ¿El hisopado, digamos, o es el, el de sangre, digamos? Es... No, no, no. La PCR es el hisopado. El la hisopado. PCR uno va a investigar el antígeno. Es Bien. decir, uno va a investigar la enfermedad. Bien. El, el, eh, después lo que se habla mucho es del IGGM, es decir, el, el famoso test rápido de anticuerpo. Uno ahí ya va a ver la reacción que tuvo el cuerpo con la Bien, enfermedad. Claro, ¿Mm? claro. Es algo más, más complejo, eh, no es algo tan seguro y, y es algo que, que, que en otra etapa de la enfermedad... Dentro de la ciudad lo vamos a empezar a hacer también. Claro. Eh, y, y doctor, entonces, eh, según lo que se conoce hasta hoy de, del virus, porque esto es, es a veces muy cambiante, no se está estudiando de manera permanente, eh, aquellos que cursan la enfermedad de manera asintomática, se supone que a los 14 días no representan un riesgo. Exactamente. Porque la carga viral es mucho menor. Claro, este. exactamente. ¿Sabe la, que no, el, el ARN, sí. el ARN eh, por ahí hay un hay un porcentaje de la población que lo va a tener bastante tiempo pero ese ese ese ese ese porcentaje de ácido sí. ribonucleico no no es no va a causar eh, ni ni patología al al individuo ni ni va a, ni a terceros, claro, porque siempre nos eh, de, lo que nos había llamado la atención y por ahí uno leía en las redes se acuerda de de, de ese tercer caso famoso de los primeros tres que no daba nunca la eh, el negativo a la señora creo que era este y entonces mucha gente dice cómo si hay gente que tardó como un mes en recuperarse pero bueno, bueno es, pero es el, esa el caso señora que estoma... estuvo internada claro. tuvo sintomatología tenía nexo y esperó la PCR en su casa. Claro. Pero estuvo claro, claro. internada, es decir, está sí. dentro del protocolo de los internados. Claro. Y esto se usa así, o, o es un protocolo en todo el país, digamos, ¿no? Eh... Sí, sí, nación y provincia. Sí. Es decir, nación y provincia. Perfecto, perfecto. Decir, Bien. son eh, Los protocolos son eh, no son leyes, sino son guías que nos sirven y uno los va adaptando a la ciudad. Por eso claro. es que nosotros eh, eh, lo ampliamos un poquito, es decir, eh, provincia y ciudad... Eh, le dan diez. en alta a los 10 días, nosotros esperamos hasta los 14. Eh, nosotros también, en nuestro protocolo interno que hicimos con el Comité de Crisis, eh, a determinados pacientes que nosotros creemos por por nexo epidemiológico, por por, por capacidad de contagio y demás, que nosotros creemos que habría que isopar los vamos a isopar mm. es decir... Eh, Eh, no es tan así, a 14 días y listo, no, hay determinados pacientes, lo vamos a llamar y luego vamos a decir, mire, usted lo vamos a sopar, porque, y porque el nexo epidemiológico o porque eh, el comité de crisis estudiando su caso, creemos que hay que soparlo. Ah. Entonces, es más un manejo eh, personalizado y más un, un protocolo interno que, si bien nos, gui nos guiamos con las guías de Nación y Provincia, la adaptamos al, al, a, a nuestra ciudad. Yo pensaba, este doctor, si hay algo que no debe querer el intendente y mucho menos usted, porque es el laburo que tiene permanente es que alguien salga a contagiar. De, de, de entonces uno entiende que cualquier cosa que se haga tiene que ver con la absoluta seguridad, porque ustedes han sido, bueno, responsables en todo esto, han, eh, van controlando continuamente la ocupación de camas, los contagios. De ninguna manera arriesgarían este a que alguien salga a, a, a seguir esparciendo eh, el virus. Por lo tanto, me daba esa tranquilidad, pero está bueno. Digo, eh, explicarlo y saber, porque si no, uno genera dudas, y cuando hay dudas, este se habla mucho, entonces más vale <risa> recurrir a, a los que saben y, y bueno poder tener esto eh, en claro, entonces, ¿no? Totalmente, esto es una enfermedad nueva, es una enfermedad que, como todos sabemos, nació a fines del 2019, eh, estamos eh, con protocolo, estudiando, viendo lo que hacen en otros países, viendo lo que hacen en, en AMBA, y, y uno va haciendo sus protocolos de acuerdo... Eh, los comités de crisis de cada ciudad van haciendo los protocolos, eh, un poco eh, de acuerdo a las guías que vienen que vienen de, de los otros lugares y también un poco poniendo un poco nuestro y sí. eh, manejándolo, adaptándolo a nuestra ciudad. ¿no? Siempre se puede hacer algo de más, pero no de menos de esos protocolos, digamos, ¿no? Y ah. la idea es esa. Claro. Es decir, la idea es esa, la idea es como yo siempre le digo cuando llamo a algún paciente que, que le estamos dando el alta... Eh, le digo, mire, usted está de alta, pero eh, tenemos que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Es claro. decir, eh, manéjese eh, en, con sus convivientes, no no tenga contacto estrecho con nadie, es decir, no tome mate con nadie, no coma claro. con nadie, es decir, salvo con con la gente eh, conviviente. Comparte la más, casa, así, claro. Es sí, sí, decir, eso sí. yo lo manejo en el día a día en el hospital. Uno va recorriendo, le digo, muchachos, eh, son tres meses que no podemos compartir un mate, que no podemos... Eh, compartir una torta que por ahí te regale un paciente, es decir, eh, seamos estrictos en esto porque eh, hoy por hoy eh, eh, el, la capacidad que tiene el virus de contagiar es mucha mm. y tenemos que evitar esas esas situaciones, ¿no? Y eh, eh, Mauro, quiere preguntarle algo. Sí, eh, lo saludo al aire, doctor, buen día. Gracias por Hola, atendernos siempre. Este, bien, gracias. Pregunto, eh, ¿es lo mismo contagiarse de una persona sintomática de alguien que, que tuvo síntomas? Digo, la, la, el, el, la hay, carga. ¿yo sí, me puedo enfermar sí, de un asintomático sí. y, y estar internada por ejemplo, internarme? Eh, eh, hay un tema que eh, los médicos lo sabemos muy bien, uh -huh. y es eh, no se enferma quien quiere, sino quien puede. <risa> ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eh, hay todo un sistema de receptores virales y demás que, que está en cada sistema inmunológico de cada paciente. Entonces, hay... Eh, Es algo que recién se está estudiando, eh, la genética de este virus, eh, cómo está formado, qué atracción tiene la proteína que lo forma hacia determinadas células. Eh, evidentemente hay hay personas que, que no tienen esa atracción por ese virus, entonces como que pasan la patología sin siquiera darse cuenta. Entiendo. Y hay otras que, que por ahí tienen esa atracción y son las que hacen la, la, la forma grave, ¿no? Bien. Bien. O la bueno. forma asintomática, quiero decir. Claro, sí, sí, o sea que por ahí te puede contagiar un asintomático, pero vos podés presentar síntomas, no es que vas sí, a cursar lo mismo que la, que la persona porque sí, bueno. cada cuerpo es diferente. Bueno. Totalmente, y hay comorbilidades, ¿no? Claro. Es decir, es, se sabe que por ahí los hipertensos, los obesos, los diabéticos, los mayores de 60 años, los inmunodeprimidos, si son pacientes que por ahí son más susceptibles a ser... La, la enfermedad bien Bueno doctor, tras, tras, tras, la última que le pregunto y lo libero porque seguramente usted cada vez que lo llamamos nos debe este dedicar alguna palabra porque yo sé que está todo vestido con todas las medidas de seguridad, tiene que sacarse alguna cosa para atendernos este... No, hoy, no, hoy estoy, no me saqué nada ah, bueno. con los anteojos, con todo con el barrijo, por eso por ahí La voz es rara. Zapamos bueno. hoy entonces. Zapamos. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo evalúa lo, lo que ha pasado desde que inició el, el, el no sé si llamarle pico, pero la, los contagios aquí a hoy? ¿Estamos bien? ¿Está tranquilo? ¿Usted está conforme con lo, cómo venimos hasta hoy? Yo, eh, un poco lo que opino siempre, uh -huh. ¿no? Eh, nosotros esto lo estábamos esperando. Claro. Eh, desde, desde enero que estamos trabajando con esto, desde enero que, que sabíamos que iba a venir un pico, que iba a haber un... Un, una serie de contagios, eh, teníamos preparado el hospital, tenemos los protocolos hechos, tenemos todos preparado el elemento de protección per personal y, y el, el, la ola de contagios llegó. Claro. Y, y un poco lo que nos deja eh, más que nada tranquilo es eh, la ocupación hospitalaria. Claro. Decir, eh, siempre se habló de que el gran problema de esta de esta pandemia era que el, el sistema de salud se iba a haber colapsado y demás hoy por hoy lo tenemos estable ¿eh? te lo digo hoy y ahora sí, y sí. ahora es decir, no sé qué pasará de acá a, a unos días o de acá a quince días claro. ¿sí? eh, yo sé que hay un, un un gran una gran preocupación a nivel nacional y provincial por por la, la ocupación de camas y demás que eh, como que se espera que esto eh, sí, empeore no claro. por eso es que no hay que bajar la guardia yo siempre digo cómo están las cosas y digo y más o menos, es que nunca me gusta decir bien porque eh, en realidad el médico ya de por sí es, es un poco pesimista siempre porque eh, tiene mucho conocimiento de determinadas cosas que la gente común no la tiene y, y entonces a veces somos eh, un poquito pesimistas o te diría un poquito más realistas que, que la Arrán. gente común entonces te diría no bajemos la guardia la ocupación está, está controlada por ahora eh, pero bueno ...hay que seguir cuidándonos, seguir evitando el contacto estrecho. Bien, y, y de seguir así como venimos hasta hoy... ...¿se puede llegar a pensar para la próxima semana cambiar alguna fase... ...o todavía eso no se analiza, no lo han, no lo han mirado, este, doctor? Lo, el tema de las fases es algo que nos maneja provincia. Ah. Es decir, nosotros por ahí ante una urgencia podemos eh, bajar la, la fase... ...y decir, eh, decretamos volver a fase 1 pero ya subirla necesitamos el permiso de provincia y provincia analiza todo nuestro nuestro sistema eh, de, de de información Ajá. es decir nosotros cada una de, de de los de los enfermos declarados como enfermos nosotros lo subimos a un sistema informático que es obligatorio que sí. es nacional que se llama CISA. El CISA sí. entonces ellos tienen un análisis de la situación y nosotros cada tanto le hacemos una, un una evaluación epidemiológica. Entonces ellos ya saben un poco eh, cómo es el, el aglomerado, dónde están los, los casos, y de acuerdo a eso ellos van eh, determinando eh, el estatus epidemiológico de la ciudad y de acuerdo a ese estatus epidemiológico de la ciudad, determinan eh, eh, la fase en la que uno está. Bien, bien. Y, y, pero no, no se sabe entonces si se puede cambiar. No, no de... eso nosotros eh, creería, es decir, lo vamos a hablar Eh, con el intendente por ahí para sí, sí, pedir más que nada por ahí un, una apertura de los que es los comercios y demás pero eh, dependemos sí o sí de lo que no Nos diga la provincia no, no, está claro que por ahí eh, sí, lo que se pide es por ahí apertura de comercio por la situación económica más, mmm, económica más que nada pero que la cuarentena que, que no se confunda eso que por ahí me parece que en algún momento pasó por, por tantos días y la gente se va relajando pero porque es natural ¿no? que, que ocurra pero que abrir un comercio no significa hacer, este, cerrar la cuarentena esto quiere decir que, que hay que cuidarse Totalmente. más todavía sí. y cuando salís con mucha sí, más sí. precaución que cuando estás en casa todavía no te, te obliga sí. al ciudadano a extremar los cuidados de hecho yo pensaba ustedes doctor anda todo el tiempo con con este con, con la gente está trabajando y, y, y, y, y no se contagia digo porque si mantienen todas las medidas de seguridad claro. este es, es posible puede pasar yo, obviamente mirá, Pero siempre comento una cosa yo no. eh, ando por todos lados prácticamente de las 5 de la mañana que me levanto hasta las 10 y media de la noche que me acuesto y capaz que de noche también porque tengo que ir al hospital y demás claro. Si vos me preguntás a mí qué contacto estrecho tengo yo, yo te diría a mi señora, porque duermo con ella, pero <risa> no, no tengo contacto con estrecho. Claro y a veces nos sorprendemos porque llamamos eh, a distintos distintas personas donde le hacemos el árbol eh, el árbol epidemi epidemiológico y nos encontramos que tienen 40 contactos estrechos. Claro, claro. Por eso que... Un poco el mensaje es ese, es decir, eh, tratemos de no tener contacto estrecho. Yo sé que es difícil, es feo, es complicado, yo a veces lo veo en el hospital, se pasan eh, 12 horas de guardia y vos tenés ganas de tomar un mate, comer un pedacito de... Un, una, una factura, un pedacito sí. de torta, que encima los pacientes nos regalan, ¿no? Eh, y yo le digo, no son tres meses, tratemos de, de, de ser prolijo, tratemos de, de evitar ese contacto estrecho que... A la larga no nos va a servir, ¿no? Seguro. seguro. Germán, hoy se empezó a, a usar en, en humanos la vacuna de Oxford en Brasil. Se sabe algo de eso? Hay, hay expectativas. Bueno, es un tema hiperinteresante <risa> y hipercomplejo. Cuando vos te enfermas, sí. desarrollás los glo eh, eh las inmunoglobulinas, que es, eh, primero la IgM, después la IgG. Lo que todavía no se sabe es la IgG cuánto dura que vendría a ser la defensa que vos claro. tenés. Lo que se está buscando con la vacuna es tratar de, de que el individuo al, al introducirle un antígeno reaccione y desarrolle esa IgG ah. y que ese IgG dure por ah. tiempo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces esta vacuna está en la fase 3 de su producción. Eh, la fase tres cuando vos a empezás a usar en humanos y en muchos humanos. Uh -huh. ¿Mm? Pero todavía no está eh, al mercado. Sí, sí, se está probando. Sí, está en la fase 3. Son cuatro... Se, se empieza in vitro, después se hace fase 1, que es en animales, después fase 2 en algunos humanos, uh -huh. y después se hace en fase 3. Después se hace una evaluación y recién la, la, la vacuna pasaría a, a lo que es la, la comercialización eh, con todas las, las, a, las aprobaciones de, desde el punto de vista farmacológico. ¿no? Uh -huh. O sea que hay que esperar un tiempo a ver qué pasa. Hay que esperar un tiempo, Bien. sí. Yo creo que... Eh, Oxford es la más avanzada Pfizer también, es decir hay varias vacunas, es decir eh, no nos olvidemos que está todo el mundo y todo ah, el dinero del mundo exacto. puesto en, en, en sacar esta vacuna así que creería que ojalá Dios me escuche eh, Dios por el fines de año, principio del año que viene nosotros la tendríamos acá en, en la Argentina, ¿no? Gracias, germán. Bueno. gracias doctor por, por este este ratito para, para atendernos para sacar dudas este y bueno por la amabilidad de, de siempre ¿eh? bueno muchas gracias a ustedes talito un abrazo bueno el doctor eh, germán caputo ¿eh? Eh, para sacar